Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina? Esto es ALER, Contacto Sur Edición Vespertina, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica que emitimos desde la sede de la red Farco en Argentina y que suena cada tarde en las radios populares de todo el continente. Bienvenidas y bienvenidos. En Ecuador, el tercer encuentro latinoamericano progresista denunció un nuevo plan Cóndor en el continente. Este foro internacional reunió a presidentes como el anfitrión Rafael Correa, con expresidentes como el uruguayo José Pepe Mujica, y la argentina Cristina Fernández también participaron integrantes de movimientos sociales funcionarios de países de América Latina y el secretario de la Unión de Naciones Suramericanas la UNASUR Ernesto Samper el plan Cóndor fue el plan de coordinación que tuvieron las dictaduras de América Latina en los años 70 un plan que con otros métodos parece querer volver a instalarse en defensa de los mismos intereses. Nuestra compañera Rocío Huamán Cóndor recopiló desde Quito, Ecuador, las voces de este encuentro latinoamericano progresista que está terminando en ese país. Compartimos el informe con toda América Latina. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe y efectivamente en Quito, Ecuador, está finalizando el Tercer Encuentro Latinoamericano Progresista, el LAP, que inició el pasado miércoles 28 de septiembre del año 2016. Esta tercera versión del LAP tuvo sedes simultáneas en Quito, Guayaquil, Manabí y Montecristi. Durante tres días eh, tuvimos una serie de invitados e invitadas especiales, movimientos y partidos políticos de la patria grande. En esta edición vespertina del Contacto Sur presentamos una selección de algunas de las conferencias de este encuentro que contienen una serie de reflexiones que apuntan a develar un nuevo plan Cóndor por un pacto ético latinoamericano. El miércoles 28 de septiembre, el presidente ecuatoriano Rafael Correa realizó una conferencia magistral sobre la izquierda y la economía en tiempos de cambio. Escuchemos parte de esta conferencia. Hoy Nuestra América enfrenta una fuerte arremetida en contra de su rumbo de justicia, equidad de libertad. Es poco probable que América Latina acepte dictaduras militares en pleno siglo 21. Pero los poderes fácticos que hemos osado desafiar utilizan otros métodos como el bombardeo mediático, golpes de Estado parlamentarios, acoso económico, difamación de líderes democráticamente electos, jueces venales, estrellas de cine, de periódicos, de noticieros, entre otros mecanismos para tratar de recuperar sus espacios perdidos. Poco a poco la reacción se ha ido consolidando con estrategia y articulación internacionales, con la ayuda de sus medios de comunicación, y sobre todo, últimamente, por un entorno económico adverso, básicamente a partir de la segunda mitad del año 2014. Ayudados por ese desalentador panorama económico regional, se decidieron a lanzarse una fuerte arremetida en contra del cambio de época en América Latina ya no es solo un intento de restauración conservadora como hace un par de años la llamé, Me refería a coaliciones nunca vista por ejemplo para elecciones locales aquí en Quito coaliciones nunca vistas de partidos de derecha para lograr una alcaldía con apoyo internacional con ilimitado número de recursos financiamiento externo, etcétera pero al menos utilizando la vía democrática la reacción se profundizó Y perdió límites y escrúpulos se trata verdaderamente un nuevo plan cóndor hace 40 años el objetivo del plan cóndor fueron los jóvenes que creían en un mundo mejor y se oponían a la brutalidad de las dictaduras militares apoyadas por el norte hoy su gobierno somos los hoy su objetivo perdón somos los gobiernos progresistas de la región Asimismo, el jueves 29 de septiembre, la canciller venezolana Delsi Rodríguez se centró en una serie de características y elementos para repensar la integración regional y la soberanía. Estos son algunos de sus aportes en una conferencia magistral. Cuando hablamos de desarrollo, es imposible no vincularlo al fracaso del capitalismo. El capitalismo, todos sabemos, es un modelo que ha causado estragos en la humanidad. Muy recientemente nosotros presentábamos en la 71 Asamblea de las Naciones Unidas, hacíamos una equivalencia entre lo que ha significado el desarrollo y la expansión capitalista durante los últimos cinco siglos y cómo va de la mano con la violencia letal. No al capital, no a la defensa de las oligarquías, no a la defensa de los monopolios, no a la defensa de las transnacionales, ni de los poderes fácticos es el ser humano en el centro de nuestro accionar revolucionario y transformador y yo traigo un ejemplo muy concreto Petro Caribe que comprende 19 países del Caribe pero no es una factura energética va mucho más allá y en 10 años entre el año 2005 y el año 2015 el Producto Interno Bruto del Caribe se incrementó en un 25% aquí hay falta mucho por hacer claro que falta mucho por hacer desafíos importantes en materia de de erradicación del hambre y la pobreza. Pero el Caribe de hoy no es el mismo del Caribe de hace 11 años. No es el mismo. Apuntala incluso como una la tercera economía mundial. ¿Y eso es gracias a qué? ¿Al neoliberalismo? ¿Al capitalismo? No, fue gracias a un novedoso, solidario mecanismo de integración y de unión Como Petro Además de las conferencias magistrales, existieron mesas redondas. Hoy queremos compartir con ustedes específicamente la mesa redonda que se centró en el tema Todas las voces, todas. La lucha por la democratización mediática. En la misma participaron Francisco Sierra, director de Ciespal, Orlando Pérez, periodista cubano y exdirector de comunicación de la Asamblea Nacional del Ecuador, Martín Sabatella, ex presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina y Carlos Alberto de Almeida, director ejecutivo de la televisión comunitaria Ciudare Libre de Brasilia. Escuchemos los aportes en esta mesa redonda que debate el tema de la democratización de la comunicación. Tenemos un problema histórico en el caso de la comunicación. Es el único ámbito de los derechos fundamentales que no ha sido objeto de regulación que no ha sido considerado objeto de política pública y que además, a diferencia de otros ámbitos donde se construye el sentido y por eso hablo de hegemonía y democracia donde se construye el sentido de lo público es en los medios en otras palabras, el objeto que debe ser regulado los propios medios de comunicación es el sistema que crea las condiciones de producción de sentido por tanto, como juez y parte es difícil regular un espacio que además determina los términos de deliberación ...para la regulación final, de reconocer ámbitos más complejos que la estrictamente periodística. Y hay que recordar, especialmente a los profesionales de la información, que el derecho a la comunicación... ...no es un derecho del sujeto cualificado profesional, no es un derecho de los periodistas... ...ni es un derecho del sujeto organizado de la comunicación, las empresas, es un derecho universal de todos y cada uno de los ciudadanos. Creo que eh, aquel eslogan que en el Ecuador ahora circula de la década ganada, creo que habría que añadir una cosa que es muy particular no solo del Ecuador, sino que también es la década acosada, porque hemos sido acosados todo el tiempo. Yo les pediría en un acto de absoluta franqueza que levante la mano quién de aquí por pensar desde la izquierda no ha sido acosado. Creo que muchas personas, pero muchas personas hemos sido acosados de todas las maneras posibles. Es decir, la ley de comunicación, que según ellos, iba a acabar con la prensa, que iba a meter presos a los periodistas, resulta que le da más oportunidades, más esp espacios de expresión a los propios periodistas, fuera incluso de algunos medios de comunicación. ¿Cuántas cosas ha ocurrido desde la ley de comunicación para acá? La existencia de medios públicos en el Ecuador ha servido para que incluso algunos académicos, algunos profesores y algunas facultades digan que nosotros somos medios gubernamentales y no somos medios públicos. Y yo he insistido más de una vez, si aquí hay estudiantes de la Universidad Central, por ejemplo, de la Católica de la Salesiana, cada vez que me, me han invitado, les he dicho que yo me siento con todos los estudiantes y con todos los periodistas y página por página nos demuestran cuán gubernamental o cuán gubernamentales somos los medios públicos del Ecuador. Ya hay garantías para defender los derechos laborales de los ciudadanos, que se llaman periodistas, camarógrafos, fotógrafos, sonidistas, etcétera, etcétera. ¿Quién les defendía antes? Y es más, ahora hay condiciones laborales para que puedan ellos acceder a beneficios en las empresas donde trabajan. Ese es un avance importante. De eso no se ha hecho absolutamente nada. ¿Y entonces de qué justicia social estamos hablando? Primero quiero decir que las cosas no empiezan cuando uno llega, ni, te, ni, ni terminan cuando uno se va. O sea, yo fui presidente de la Autoridad Federal de servicio de Comunicación Audiovisual, nombrado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, este pero la, la creación de la ley y la militancia por la ley tiene una historia muy larga. Eh, la ley es hija de 30 años de debate de hombres y mujeres, de pibes y pibas, de organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas, a lo largo del país durante muchísimos años. La ley, digo, surge, es hija de ese, de ese proceso de muchos años de debate, de muchísima participación. Debe ser una de las leyes más debatidas más participativas que reconocen nuestra nuestra historia y por supuesto también la ley es hija del contexto político social cultural que inaugura néstor kirchner el 25 de mayo del 2003 la ley es hija de un momento de ampliación de derechos es hija de un contexto que, que tiene como eje la recuperación del valor de la política del valor de las ideas y lo que lo que plantea por supuesto sustancialmente como una cosa para nosotros fundamental que es poner a la ley en el lugar de un derecho y no de una mercancía que se compra y se vende el segundo gran eje de la ley vinculado a la tenencia de medios porque es imposible democratizar este, la comunicación democratizar la palabra, democratizar las voces si no se democratiza la tenencia de medios por eso cuando Macri asume el, el gobierno lo primero que hace son decretos para este eliminar los, los ejes centrales de la ley de servicios de comunicación audiovisual e intervenir el afka que era el, el organismo de, que era el organismo de aplicación de la ley que además tenía un directorio justamente plural imagínate un país que no tiene siquiera una ley de medios siquiera tenemos una ley de medios entonces prácticamente la salvajería es tolerada es permitida. El tipo destructivo de comunicación fascistoide, absolutamente dictatorial, anticivilizatorio, embrutecedor, es absolutamente una norma hoy de los medios de comunicación, en su mayoría, porque el noventa y tanto por ciento es privado en Brasil, en la TV Globo. ...que nació la TV Globo después del golpe militar de 64... ...para ser la trilha sonora de la dictadura... ...fue siempre un partido político de la dictadura... ...del imperio, siempre, todo el tiempo... ...bueno, ¿cuál era el trato que los medios de comunicación fueron dando? ...crear un divorcio entre esa realidad que se transformaba... ...y la conciencia de la gente... ...porque la gente se elevaba... Pero ahí sí hay un problema en que el PT, mi partido, debe hacer una autocrítica fuerte, sincera. Fuerte y sincera. Porque si tú elevas las condiciones de vida, pero al mismo tiempo no elevas la capacidad de interpretación, comprensión, la alfabetización político-cultural de esta gente que fue capaz de entender com a inteligência a inteligência de lula tu cria um problema um divórcio um limite e era inevitável prever por noções elementares dela luta de classes que la el no va a oligarquia e imperialismo não vai esperar passivo por vitória sucessiva del campo progressista essas han sido algumas de las reflexiones que se trataram em el Tercer Encuentro Latinoamericano Progresista, el AP 2016. Le agradecemos a nuestra compañera Rocío Guamancóndor por este informe especial preparado desde Quito sobre este importante encuentro, el Tercer Encuentro Latinoamericano Progresista. Contacto Sur Y así llegamos al final de este Contacto Sur, edición Vespertina. Soy Pepe Frutos y junto a nuestro operador Cristian Torres, desde la red Farco de Argentina, los invitamos a reencontrarnos en nuestra próxima edición. Chau. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.